Bienvenido a Cinefilia. ¿Piensas estudiar ciencias de la comunicación? Entonces, debes saber que esta carrera no es acerca de pararse frente a una cámara con el torso al descubierto y bailar o echarse marometas. Tampoco trata sobre chismear con celebridades o dar información manipulada a través de un noticiero. La carrera de Ciencias de la Comunicación tiene un campo de trabajo tan vasto que es difícil decidirse por un solo empleo, ya que la comunicación se encuentra en todas las áreas de la actividad humana, y no solo en los medios. Existe la comunicación empresarial e institucional, la comunicación gráfica, comunicación organizacional, publicidad, prensa y periodismo, relaciones públicas, el desarrollo de nuevas tecnologías como blogs, podcasts, videocasts y demás formas de comunicación digital. Y claro, también te da las bases para la fotografía, el cine, la literatura y el teatro. Aunque si lo tuyo es la investigación, también cuenta con un campo de estudio comunicativo, en donde un sinfín de autores, desde comunicólogos, filósofos y psicólogos, te ayudarán a resolver problemas relacionados con la comunicación en cualquier sector. No te quedes solo con lo mediático, ser comunicólogo es mucho más que eso.